Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, verso primero. Entonces el pueblo de la tierra tomó a j o a c a z h i j o de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. De veintitrés años era j o a c a z cuando comenzó a reinar, y tres meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar cien talentos de plata y uno de oro. Y estableció el rey de Egipto a Eliakim, hermano de j o a c a z Por rey sobre Judá y j e r u s a l é n y le mudó el nombre en Joacim. Y a j o a c a z su hermano, tomó Necao y lo llevó a Egipto. Cuando comenzó a reinar Joacim, era de veinticinco años, y reinó once años en j e r u s a l é n e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó a Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová, Y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo, y lo que en él se alió, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y reinó en su lugar Joacim su hijo. De ocho años era Joacim cuando comenzó a reinar, y reinó tres meses y diez días en j e r u s a l é n e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia, Juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequía su s hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. De veintiún años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y once años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a s í m i s m o contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su s e r v i c i o Y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos.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 Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los setenta años fueron cumplidos. Mas, al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito, por todo su reino, diciendo: Así dice Ciro, rey de los persas, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo sea Jehová su Dios con él y suba.